¿Qué tal? Buen día, Camila, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Acá, <risa> acá, llevando este tiempo. Como vos decís,、eh, hubo una convocatoria、uh -huh. eh, que vino, en, en realidad, viste que ellos secuencian las cosas.、Eh, claro. Nosotros hicimos、eh, la presentación de recurso extraordinario ante el rechazo del Supremo Tribunal de Justicia al p e d i d o de inconstitucionalidad, que en realidad no falla contra,、eh, diciendo que es. Constitucional o inconstitucional, la modificación de la ley, ley 3308, sino que lo que plantea es que、eh, todos los firmantes, todos los que accionamos en el periodo de inconstitucionalidad, no somos legítimos accionantes. Entonces, antes h i c i m o s la presentación de un recurso extraordinario federal, eso、eh, fue rechazado nuevamente por la justicia y ahí automáticamente apareció la, audiencia pública, la llamada audiencia pública. Eh, en términos legales, obviamente vamos a seguir haciendo el circuito que、eh, se está diagramando con el equipo de abogados,、eh, que son, lo integran la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, con Enrique v i a l d e la cabeza, y dos abogados de la provincia de Río Negro,、eh, Facundo Molinari de la ciudad de v i e t n a y Mauro Isueta, que es de Pisquemenuco. Entonces, ellos son los que están encargándose un poco de ver. Por dónde seguir mantener los reclamos que todavía hay hoja para c o r t a r Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el pedido de audiencia, que sigue teniendo cuestiones administrativas que no resuelve,、eh, sigue siendo como una, un trámite administrativo, así lo definimos nosotros, porque、uh -huh. en realidad、eh, bueno, seguimos planteando de que al no ser vinculantes, no es escuchado el argumento y el fundamento que hacemos. Las organizaciones, la comunidad civil, digamos, en la que estamos、eh, trabajando desde la multisectorial, en las grutas concretamente, pero también desde la CURU, r、eh, desde la CURU-LEUFU, r que es la Asamblea de a s a m b l e a s de la Provincia de Río Negro, Asambleas Ambientales, que también estamos trabajando todos en conjunto, y en el que seguimos viendo bueno, esta, estos dispositivos de audiencias públicas que lo único que hacen eh, es. Eh, La, dar la llave para, para que se implementen los proyectos, pero de ninguna manera generan participación.、Claro. Así que, bueno, esa discusión es lo que estamos dando.、Eh, queremos también, bueno, a partir de los comunicados, de la salida en los medios, generar conciencia de、eh, cómo se vulneran los derechos de los r í o s n e g r i n o s no solamente porque el emprendimiento propiamente va a ser de impacto irreversible para la zona. Eh, porque va a atentar contra los,、eh, los sistemas productivos、eh, que tenemos, los genuinos, los que estamos llevando adelante, porque es incompatible la, la permanencia, la presencia de la actividad hidrocarburífera con、eh, las actividades productivas como la pesca y el turismo. Claro. De hecho, bueno, los otros días、eh, circuló también un video de algo que sucedió en la provincia de Chubut, ¿no? Y es inevitable pensar que es de repente una muestra、eh, de lo que podría suceder si esto no, no se revierte. Sí,、eh, bueno, nosotros cuando usamos esa, esos dispositivos, estas imágenes, siempre es para ver que, por ejemplo, cuando la, la empresa, i p f por ejemplo, planteaba en añelo. Que, no, que estaba pensado todo para tener mucha seguridad, cosa d que no ocurre, ocurren los derrames. Los derrames son accidentes. Claro. Y un, el concepto de accidente tiene que ver con cosas que vos tomás recaudos, pero que no necesariamente podés evitar. Un accidente es fortuito, es inesperado, es incontenible. Entonces, un derrame es factible en cualquier momento. Pero hay otra contaminación, y en esa imagen vos veías. Como、mm. estaban、eh, haciendo el dragado y cómo aparecía el sedimento ya. Entonces, ahí vos te das cuenta de que, por más que se tomen todos los recados que se tomen, el impacto está. Claro. Y si nosotros pensamos que、eh, para que esto, esto sea rentable, porque acá es una cuestión de rentabilidad, acá no tiene que ver con, con el modelo de desarrollo que ellos manifiestan, que ellos plantean,、eh, hay que ponerlo en discusión, hay que ponerlo en tensión. Hay que desarmarlo y realmente darle el sentido que las comunidades queremos que tenga la cuestión del desarrollo. Porque、sí. eh, si nosotros pensamos que hay modelos que tienen la centralidad en la generación del capital como única meta,、eh, también hay otros modelos que ponen la centralidad no en el capital, no en la plata, sino en、eh, generar las,、eh, las condiciones de vida dignas,、eh, un buen vivir. Entonces, ¿cómo realmente son opuestos? Cuando hablamos de modelos opuestos en campaña, como la están planteando ellos, nosotros creemos que hay otro modelo que se pone en discusión y que es necesario, porque en realidad el modelo de la reproducción de la vida es totalmente factible y vivible.、Sí. Eh, pero bueno, en esto la gran falacia siempre es la generación de dólares, eh, eh, porque, bueno, porque Argentina necesita que ingresen dólares. Pero también、eh, n o cuentan toda la historia, porque las historias hay que completarlas completas para tener un paneo general. Que、eh, las empresas,、eh, porque IPF es de bandera argentina en un, 40, en un 51%, pero hay un 49% que son de multinacionales. Esas multinacionales, para invertir en el país, toman crédito, y el crédito que toman es de sus empresas、eh, de origen, sus empresas base. Entonces, esos créditos tienen que ser devueltos. Entonces, cuando compramos. Cuando vendemos nosotros el crudo, ingresan los dólares, pero esos dólares vuelven a salir en formato de pago de crédito. Y、uh -huh. es para las mismas empresas, ni siquiera son para bancos, no son para fondos,、eh, para el FMI, por ejemplo. Entonces,、uh -huh. esto es terminar de contar realmente cuál es el circuito de la plata que ingresa, de l a plata que, que ingresa por exportación, y cómo vuelve a salir en un formato de crédito、eh, negando. Esta realidad, lo único que se hace es seguir mintiendo, porque se dice que la inversión en el tema hidrocarburífero es lo que va a mejorar las economías. Sin contar toda la historia, hay unas migajas que van a quedar acá adentro y otras que se van a volver a sacar, y, esto, y es para ellos. Realmente es un, un trabajo que hacemos finito para las multinacionales y no para realmente mejorar、eh, la economía de Argentina, y mucho menos para trabajar. Eh, la cuestión de, de energética, n o porque、uh -huh. bueno, todos sabemos que estamos en un mode, momento, momento en el planeta en el que es necesario revertir el consumo de hidrocarburos de origen fósil y nosotros estamos aumentando en un 2,5 la extracción actual de vaca muerta, que eso también va a impactar no solamente en vaca muerta, porque eso,、eh, va, eso se traduce en más perforaciones, sino que también hay que sumar localidades del Alto Valle de Río Negro que también van a ser lugares de extracción. Entonces, quiere decir que no solamente la matriz productiva de la costa va a mutar, sino que va a mutar de todos los lugares donde、eh, el hidrocarburo esté presente y donde la meta sea extraer para generar esta, estos dólares,、eh, que vuelvo a repetir, no son tan, tan genuinos para, para fortalecer la, la economía nacional y mucho menos las regionales, porque el, en este planteo las economías regionales están.、Eh, En un, en un tramo final. Claro. ¿no? Porque, no, porque no, no, no hay forma de que sea compatible y nosotros pensemos、eh, solamente en la actividad frutico, frutícola de la, del Alto Valle. La cantidad de producción que nosotros teníamos, los que históricamente somos del Alto Valle, sabemos que lo más común era tener c a r s c a n a s de manzanas y de peras. Y manzanas que sabíamos que eran para exportar y habían otras manzanas que eran para el consumo interno. Hoy el volumen de exportación ha caído. Y ha caído mucho, porque de hecho, nosotros estos últimos tres años, en la, en la, en la temporada de exportación del puerto del Este, ha tenido una merma de contra importante. Que se ha mejorado algo en esta, pero tiene que ver con los convenios con Rusia. Entonces, no es que la calidad de la exportación se mantiene, y para que un producto sea exportable, tiene que tener calidad de exportación,、claro. y la actividad h i d r o c a r b u r í t e r a no es habilitante de un.、Eh, De un producto de exportación. Entonces, ni la pesca va a poder ser exportada, ni la fruta va a poder ser exportada, y el turismo va a ser impactado.、Claro. Toda la costa de, del Golfo de San Matías va a estar impactada. Es bueno que lo aclares esto, ¿no? Porque siempre、eh, se, se ha utilizado históricamente, de hecho, esa disyuntiva de, bueno,、eh, la Argentina necesita ingreso de divisas,、eh, están ahí con la explotación de los, de los recursos naturales. Bueno, no, no, no es tan así, ¿no? No, no, no. Hay un estudio que es muy interesante, que es de Marcos Kaufman, un economista, un compañero, que ha hecho todo un estudio. Esto que yo estoy、eh, contando es un estudio que él ha realizado y que me parece que es sumamente clarificador. Por eso está bueno cuando uno encuentra estos insumos que son producciones intelectuales, producciones de compañeros que realmente se sientan a estudiar, a mirar pacientemente qué es lo que pasa.、Eh, a mí me parece que es re importante y en, mucho más importante pensarnos、eh, en qué e o s en ¿Cómo afectaría esto en nuestro día a día?、Claro. El otro día, hablando con, con algunos compañeros, el planteo era: d i s c u t a m o s profundamente lo que es la generación de empleo. Porque、eh, todo es el caballito de batalla entre los dólares generación de empleo. Ahora, ¿cuál generación ¿de c generación u á l empleo, de qué generación de empleo estamos hablando? De la temporaria, para、uh -huh. instalar la infraestructura. Entonces, ¿qué será? un Año de contrato, porque eso tiene que estar ejecutándose ya en breve, tiene que empezar a salir el grúo. u Entonces, por un año, por dos años de contrato, vamos a impactar la vida y la economía de todas las otras familias rionegrinas. Esto es una discusión que tenemos que tener. Termina siendo hasta ético, ¿no? Si la generación de trabajo temporario va a impactar la vida de todo el mundo, ¿qué calidad de trabajo es la que estamos generando? Nosotros queremos generación de trabajo. Eh, que sea sostenible, que sea sano, que aporte al buen vivir y que sea trabajo digno. Mirá todas las condiciones que tiene que reunir el, la generación de empleo. Entonces, desde ese lugar, sabemos que este proyecto tampoco es así. Porque si nosotros miramos los modelos extractivistas que están ejecutándose, todos tienen un, material,、eh, un personal、eh, especializado. Y sabemos que en las localidades, No tenemos esas, esas este, especializaciones ni siquiera en formación técnica. Entonces, esto hace que el trabajo se g e n e r a pero se g e n e r a para gente que viene especializada de otro lugar. Y esto、sí. es la gran mentira cuando decimos los pueblos van a tener su auge porque la economía va a reflotar. Va a reflotar en tanto y en cuanto permanece e s a gente que viene de afuera, i n y e c t a n d o a la economía local. Pero cuando esa gente se retire porque la infraestructura esté hecha, los lugares van a quedar con una, una economía mucho más.、Eh, Eh, resentida, porque va a haber un decrecimiento económico, porque se va a retirar esta gente, que es la gente que ingresa, que inyecta, digamos, el circulante, la plata, en, en la localidad, y entonces la localidad va a quedar sin la fuente de trabajo genuina que tenía, porque ya es incompatible, y entonces vamos a tener una tasa de desempleo m u c h a más alta. Entonces, a la larga, esta generación de empleo termina siendo una、eh, generación de empleo. Desacelerando economía, pero además condicionando para un futuro, generando un desempleo en aumento. Porque mucha más gente va a tener, no va a tener trabajo en las localidades porque se va a tener que sumar a la lista de los desempleados. Claro, claro. Muy, es muy claro. Por último, s u j a y quería consultarte, bueno,、eh, ¿cómo, ¿cómo siguen、eh, luego de este llamado audiencia ¿no? y cuáles son las próximas acciones? Mira, estamos en una etapa de deliberación. Todavía no tenemos cerrado qué se va a hacer, si se va a participar, si no se va a participar.、Eh, se están evaluando los pros y los contras de todas las situaciones.、Bien. Lo que sí hay algo que nosotros tenemos muy claro, que entendemos que políticamente esta estrategia de hacer la audiencia en, en la localidad de Sierra Grande tiene esta intencionalidad de enfrentarnos、eh, vecinos con vecinos, pueblo con pueblo.、Eh, nosotros esto queremos dejarlo claro. Nosotros pensamos.、Eh, p r i n c i p a l m e n t e en los vecinos de Sierra Grande. No estamos en contra de la población de Sierra Grande, no estamos、eh, generando ninguna situación que genere violencia, porque no es、eh, el ámbito ni el espíritu de, que tenemos desde, desde estos grupos. Nosotros sí pensamos que el, el peor impacto va a ser Sierra Grande, porque Sierra Grande viene siendo、eh, seducida con modelos. Que son sumamente contaminantes, como fue la planta nuclear, la instalación de la planta nuclear, el hidrógeno verde,、eh, ahora esto, y siempre es tierra grande la localidad elegida. Entonces, pensar también, ¿no?, esta manipulación, esta, este manejo hasta,、eh, no sé, de, de, de carácter morboso, ¿no?,、eh, que hacen el, los gobiernos, porque esto, estas convocatorias las hace el gobierno provincial. Eh, nos preocupa mucho. Por eso estamos、eh, evaluando todas las posibilidades,、eh, porque de, obviamente nosotros denunciamos que esta audiencia es ilegítima, es ilegal,、eh, no, no incrementa la participación porque va a ser presencial, un día laboral. Entonces, ¿quién, qué, ¿qué quiere decir? Que los compañeros de, por ejemplo, de c i p o l e t i que tienen que hacerse alrededor de 800 kilómetros para ir a esa tierra grande y volver. Eh, tienen que tomarse el día de trabajo y si no se lo pueden tomar, mira, descuente ese día de trabajo. Entonces, esto es generar espacios de no participación. Porque tranquilamente se podría haber habilitado, habilitado también la virtualidad y haber permitido que participara toda la gente que quisiera participar sin tener que impactar en las economías familiares. Porque viajar es, es un billetito. Entonces, no hay acceso a la participación. La información que está colgada. Uno de los documentos que está colgado con la, el estudio de impacto ambiental es, una, es un, un escaneado, es imagen, es muy pesado. La mayoría de los vecinos que, que están leyendo el material、eh, del estudio de impacto ambiental、eh, leen desde sus teléfonos, es sumamente pesado, no se descarga nunca. Entonces, también esta intencionalidad también queremos c o n t á r s e l a a los vecinos. Cuando dicen, se llama audiencia pública, está colgado en la página. El estudio impacto ambiental, estén acceso público, qué sé yo. Bueno, pero hay formas sutiles de demostrar que no hay accesibilidad. Y esto es lo que está pasando. Vuelve a pasar, y esto que había sido denunciado en la, en la convocatoria anterior, que la, la, la paramos.、Sí. Esto no es como, como salían en, en algunos medios que decían como que,、eh, que era, era una situación que habían evaluado desde el gobierno. No, nosotros hicimos presentaciones administrativas. Y las fundamentamos, por eso tuvieron que parar la audiencia. Eso fue un logro y una victoria de las, de las asambleas y de la multisectorial. No fue una decisión política de la Secretaría de Ambiente. Y lo otro que sí es muy preocupante es que se vuelva a incumplir, y esto en esto manifestamos ilegalidad, ¿no? En la convocatoria a la audiencia pública,、eh, las comunidades originarias, los pueblos originarios, están.、Eh, Bajo el resguardo del convenio 169 de la OIT, en la que obliga a los estados a, con, a la consulta previa, libre e informada, para que ellos puedan manifestar su apoyo o su rechazo a un proyecto de esta magnitud. Y esto se incumple totalmente en Río Negro, las comunidades no han sido consultadas, ni siquiera el, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, Tampoco ha sido consultado, y eso que el CODESI lo integran las comunidades originarias, pero también lo integra el gobierno provincial. Entonces,、eh, nos preocupa mucho que se avancen estas decisiones y se sigan vulnerando derechos de nuestros, nuestros pueblos originarios. Y lo otro es que este proyecto i n v o l u c r a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y、eh, esta convocatoria, esta audiencia pública, es para el tramo de Río Negro.、Eh, se hizo la de Neuquén, en esa participé. Con otro compañero,、eh, pero esto de segmentar un mismo proyecto a todas luces demuestra que hay impactos severos que se ocultan en esta segmentación. Y lo otro es la provincia de Chubut, que、eh, ni siquiera figura como que vaya a ser consultada,、sí. piensa que va a ser impactado, porque esto, por ahí para entender, cuando hablamos del impacto en mar, Eh, los, los puertos,、eh, los dos puertos, que se, las dos monoboyas que se van a instalar, se van a instalar en Punta Colorada, que es al sur de Sierra Grande. Por el movimiento que tenemos de corrientes marinas, hay un, un movimiento que sur, de corriente que hace sur, digamos que de ese punto para el sur, pero hay otro movimiento que hace sur-norte, porque son corrientes marinas, entonces circulan de manera distinta. Esto nos explicaban las biólogas marinas. Entonces, este movimiento, esa corriente, Sur-norte va a h a c e r que impacte en todo el Golfo San Matías, pero también la costa del Chubut, porque hay una corriente que hace sur. Entonces, las tres provincias v a m o s a estar impactadas y a Chubut ni siquiera se lo ha consultado. Sí, hay en el estudio de impacto ambiental alguna referencia a, a, a encuestas, a algo así, pero no una audiencia pública que tendría, merecería en el formato.、Claro. Porque si el, el, el proyecto va a impactar directamente en la costa del Chubut, pensando. En q u e están, justamente en la cuestión de las ballenas,、eh, las áreas naturales protegidas,、eh, porque el impacto no es directo、eh, sobre el territorio, porque pueden decir, por ejemplo, no, pero el bulto no sale en un área natural protegida. Coincidimos en que puede no salir, pero que si el impacto por escurrimiento va a llegar, tiene que ser pensado y tiene que ser evaluado, para eso son los estudios de impacto ambiental.、Claro. Y la otra es: los estudios de impacto ambiental no nos garantizan que las personas que lo realizaron. no Tienen alguna connivencia con las empresas a las, que, a las que les hacen los estudios. Y esto sí nos preocupa porque siempre son empresas,、eh, aparecen las empresas, por ejemplo, esta, este estudio de impacto ambiental está fechado、eh, diciembre 2022. La modificación de la ley fue agosto en primera vuelta, septiembre en segunda vuelta, en tres meses no se hace un estudio de impacto ambiental. Claro, es muy poco tiempo. Claro, quiere decir que mientras estaba vigente la ley, la empresa ya estaba haciendo el estudio e impacto ambiental, y esto también es denunciable y también la comunidad lo tiene que saber, que avanzan i n c l u s i v e desconociendo las leyes vigentes. ¿Eso podría servir, ¿no? digamos, como,、eh, como agravante para, para poder frenar esto? Digo, que se haya realizado un, un estudio en simultáneo cuando se estaba aún esperando la, la modificación. Bueno, todos estos datos los tienen obviamente los abogados, ellos son los que están armando las estrategias. Sí. Pero para nosotros es sumamente importante y clarificador explicar estas cosas, principalmente para el destino. Porque el destino、claro. dice: bueno, yo hicieron un i m p a c t o ambiental, yo l l a m a n a la audiencia, están haciendo todo lo que tienen que hacer. Ya está, claro. Bueno, pero todo lo que tienen que hacer lo están haciendo mal. Desde el principio están haciendo mal. Claro. La modificación de la ley, una ley que no fue consultada, que no fue acordada, que llegó al recinto porque la gobernadora entrega el proyecto. Y se lo dan los legisladores para que lo firmen. Y los legisladores de manera obsecuente lo hacen. Y se abroquelan todos y no hay grieta. Un solo voto en contra, que es el de Pablo Barreno, el único que tuvimos en contra de la modificación de la ley. Por eso les valió a todos los legisladores de la provincia el título de Cocidas. Que es una plantilla que está circulando en las redes, que ellos se enojan mucho. Pero bueno, el pueblo rionegrino le pasará la factura cuando. Y esto se implementa y nos contamina en el territorio. Les pasaremos la factura a estos legisladores que tuvieron la responsabilidad de avalar y de abrir la puerta para que esto aconteciera. Nosotros estamos convencidos que el proyecto es inviable, que no se va a ejecutar,、uh -huh. porque、eh, nos parece que tiene que prevalecer、eh, el entendimiento, el diálogo y seguimos buscando instancias para ser escuchados. Para, por eso seguimos presentando cuestiones e la justicia. Pese a que la justicia de Río Negro, bueno, sabemos que es bastante、eh, alineada con la cuestión política.、Sí. Eh, de hecho, todos los textos、eh, tienen una misma línea de análisis.、Sí. Puede ser que pase por tres est estamentos distintos de, de la justicia y que todos、eh, hilen por el mismo lado, que nadie encuentre ningún resquicio, que nadie encuentre otro fundamento para el rechazo. De lo que estamos solicitando, ¿no? Entonces es un c o p i y p e g u e Entonces le pedimos a la justicia de Río Negro que l a b u r e un poquito más, que sea coherente, que piense que tiene que defender los derechos de los río negrinos y que de última fundamente con un poco de más riqueza y, y se, puede, se note que laburan. ¿no? Claro, claro. Muy claro, Suyay, eh, gracias eh, por, por、bueno. este rato y por, por explicar y aclarar todo esto. Y bueno, por supuesto seguiremos atentas y atentos a, a las novedades. Bueno, muchas gracias. Pedirle a la ciudadanía que nos mantengamos atentos en esto que vos decías.、Eh, en la CURU, r en la, la página de la CURU, r está a c t u a l i z a d o toda la información. Todo el tiempo ponemos, inclusive ponemos los dictámenes judiciales también, como para que si alguien quiere c h u m e a r quiere leer algo, h、eh, a y í hay algunos fundamentos. En la, de, en la página del país de Nuestro Golfo también se c u e l g a mucha información permanentemente. Y la idea es esa: que seamos más multiplicadores de esto. Eh, que es nada más y nada menos que preservar la vida、eh, en todo el ter ter territorio de río Negrino. Ni hablar. Gracias. Abrazo grande. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Que tengas buen día.